Y a continuación, el personaje de la semana En Compusec Radio, la voz del egresado Hola, muy buenos días, estamos aquí en la voz del egresado Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que ustedes nos empiecen a sintonizar entonces para eso hace saludo de todo el día estamos hoy con una visita muy especial una visita que queremos agradecer al destino al mes de junio que ya se acerca se trata de jeringa sánchez un feliz eh, podemos decir egresado de, de compu seca aunque en realidad pues todavía está a un paso de graduarse pero entonces lo tenemos por aquí jeringa héroe de la patria Eh, bastante popular en su semestre, todavía da mucha logra en internet y lo queremos saludar, Jeringa, muy buenas tardes en este momento Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos eh, Yo soy Jessy Sánchez, más conocido como Jeringa eh, desde que empecé a estudiar locución para radio y televisión empecé hace cuánto maestro? Eso ya vamos para tres años pues para tres años que empecé a estudiar locución para radio y televisión aquí en Confusec Eh, por motivos de el destino del tiempo no pude terminar pero estuve hasta el tercer semestre solamente me faltaron las prácticas para poder terminar eh, hago parte de la policía nacional estoy aquí me volé <ríe> estoy aquí con ganas de saludarlos a todos y pues maestro cuénteme cómo va todo hay que decir que jeringa eh, no está no está radicado en la ciudad de medellín pues él sí es muy de Medellín en eh, tiempo y mente, pero en realidad pues Jeringa está de paseo en este momento y sacó un rato de su preciado tiempo para visitarnos aquí en las insta instalaciones, perdón, de CompuSet Radio. Nunca te gustó que te llamaran Yesid, ¿no? Eh, ¿Por qué dame oh, siempre la insistencia? <risa> Profe, no me llames Jessy, sí, llámeme de Jeringa. No, resulta que yo estaba en el, en el colegio, estaba yo en el grado séptimo, octavo, y era muy plaga. Entonces, lo mío siempre ha sido como la comunicación con la gente. Estábamos en un quiz de matemáticas y revolvieron a todos los del salón. pero nos revolvieron, empezaron a decir, bueno, eh, usted niño, váyase para el fondo. Y me tocó sentarme con unos pelados de 11 Y yo, ay Dios, esos me van a gozar. Me entregan la hoja y yo empiezo a mirar y yo, uy, no, eso está muy teso. Entonces, no, no, no, no, no voy a hacer eso. Puse la hoja a un lado y empecé a contar chistes. ya contar chistes y los manes de 11 eran guau, guau, guau, guau ríacen y ríacen. Cuando ya empezaron a decirme, en eso, jeringa, que no sé qué, cuenta chistes de jeringa, todo flaquito, que no sé qué. Y jeringa, y jeringa, y jeringa, hasta que, bueno, salimos eh, a descanso y todo el mundo, jeringa, jeringa, jeringa. Entonces ya hacía más referente jeringa que yesid. ¿Y te gustó el apodo? Y ya pues siempre he estado como de acuerdo con, con lo que sea, nunca soy como muy muy negado a las cosas, entonces ya bueno Jeringa, entonces empezaban para la emisora del colegio, ¡Ey! ¿Quién es el encargado? No, que Jessy Sánchez, Jessy Sánchez, ¿quién es ese? No, Jeringa, ¡ah! Jeringa, entonces ya me conocían más por Jeringa que por Jessy, entonces pues ya me presentaba ante jeringa porque no me incomoda. Erika, usted toda la vida ha sido así de tolerante, yo siempre lo recuerdo como una persona muy tolerante en clase, pues eh, ante las chanzas de los compañeros, los gritos del profesor, eh, ¿siempre ha sido así o, o fue pues su, su, su formación militar eh, policíaca la que lo, lo, lo formó así? yo No, creo. pues yo siempre siempre he sido, he sido como con, con esa alegría, ese carácter como como con la bacanería ante todo, sí. y pues el cuento mío no ha sido como sea represor y todo eso, a, a pues siendo parte de la policía, pero no me gusta el cuento de estar reprimiendo gente o estar así, soy como se dice el policía chévere, sí aunque he estado en lugares donde es, ha sido complicada las situaciones, pero lo mío es como más el ámbito comunitario, el ámbito de compartir con la ciudadanía. entonces eso quiero como hablar un poco, usted es muy multidisciplinario, aparte de ser policía es pues que desde siempre lo ha sido incluso cuando trabajaba aquí cuando estudiaba en Compusec eh, pero también le has jalado al teatro un poquito, has estado en, en miles de actividades sí. sociales, comunitarias he hecho muchas cosas estuve con una corporación dando clases de teatro eh, dando clases de acrobacia eh, de malabares, una corporación que le debo mucho que fue la que desde muy pequeño me, me cogió del barrio donde yo estaba, que estaba muy marginado y dijeron, vamos oh, este pelado este pelado deberíamos meterlo a un, a un grupo o algo para que no se meta en ese cuento y me metieron a esa corporación cuando estábamos ahí eh, pues me empecé a, a meterme en el cuento del teatro y de la acrobacia, y yo dije, hey, que bacano esto y aprender mucho pues aprendí toda esa disciplina de circo y todo eso, y la corporación ¿puedo decir el nombre? Sí, la corporación no. se llama Circo Momo Circo Momo Medellín y pues infinitamente le agradezco demasiado a, a eso porque de ahí aprendí que no es necesario un grito, no es necesario una patada, un empujón para uno darle a alguien a conocer algo o decirle algo, hay muchas maneras de resolver conflictos y problemas eh, no siendo agresivo ni nada de eso, entonces por eso me mantengo con mi calma, mi tranquilidad y mi ser multifacético que me encanta probar por allí y probar por allá y entre eso está lo del teatro claro. usted es como Jesucristo, enseña con el ejemplo o como Gandhi <risa> oh, nos vamos hasta allá, pero sí, me gusta como como que la gente mire las cosas y se dé cuenta por sí mismas no haya que decirle, sino que las personas miren y digan como que, ve, eh, esto se podía hacer como el mero hecho de usted ir pasando por la calle, encontrarse una basurita y uno coger y, eh, pues cojamos le echamos la lacaneca, que tanto es eso, y que otra persona lo mire a uno y diga como que, vea, pues es que es, es algo que se puede, son cositas así Muy bien, Erika. Hablemos de tu paso por Compuse ¿Qué pasó, hombre? ¿Por qué no te graduaste? no eh, pas no, pues no me pude graduar. Eso fue en el se sí, hace como dos años. dos años más o menos que estaba en el tercer semestre, soy compañero de James Banegas. Claro. Eh, estaba con él en el tercer semestre y en las en inglés ya estábamos finalizando y teníamos que entregar el trabajo final. Resulta que había que entregar un video de un noticiero en inglés y no lo pude entregar porque la lo guardé online y no me acordaba en qué página quedó y pensé que lo había montado en YouTube y no lo había montado en YouTube, entonces eso fue un cuento. Entonces no me puedes grabar por eso. Por Dos una meses, sola materia, por una sola materia, por inglés. Por inglés. La disciplina acá es siempre fuerte, pero es la que le sirvía a uno, que ese es ese tipo de disciplina que servía a uno acá. También también te faltan las prácticas, ¿dónde te gustaría hacerlas? Yo las prácticas donde sea, donde sea, donde <risa> haya un micrófono, donde yo pueda interactuar con la gente, donde yo pueda expresar y ser feliz con los demás. Eso, eso es lo que a mí me gusta. A ver si se anima, pues, y si las hace aquí en la emisora. Claro. Están abiertas las puertas. No gracias, hombre. Está, incluso para todos los estudiantes de locución, pues, reiteramos esa invitación, esa solicitud, que eh, piensen en la alternativa de hacer las prácticas en la emisora de la institución que los educó, Compusec. Ok, Jeringa, entonces contame de esos días como anécdotas así, ¿seguiste en contacto con la gente? ¿Cómo es el rollo? Eh, que en contacto con James Vanegas, Daisy Valencia, Nana, que ahora está trabajando en una emisora en, en un pueblo. En Abejorral. En Abejorral, sí. está trabajando ya en Abejorral. Con ellos con los que he tenido como así, de vez en cuando, saludos, Ricardo Monarch, que ah, prestó Ricardo. servicio en el, en el ejército, sí. la Armada, algo así. Sí y ya terminó estos días claro, un saludo ah, para hombre. toda esa gente un saludo hombre. para todos hombre, los parceros que se les quiere mucho y entonces he estado en contacto mucho veces con un, con James, no mucho pero si sí, hay más que todos y le pregunto cómo está todo cómo ha estado acá con Pusek como ha estado en el trabajo y todo eso y pues empezamos a hablar y, y uno recuerda cuando llegamos como al salón de primeros que llegamos los primeritos el primer día Y encontrarnos en el aula como esperando, como ah, con, la, con la intención, con esas ganas de qué será, cómo va a ser. Y justamente usted nos dijo, porque usted fue nuestro primer profesor, ya que me acuerdo. Armen grupos, de, hágasen en parejas. Y el primero que yo vi fue ahí, fue a James, al señor James, porque se veía muy serio el hombre. Bueno, él es muy serio, pero más serio. Pero, sí, de vez en cuando. Y va llegando y ya venga con usted y empezamos a hablar, yo le contaba pues el cuento en la policía, el cuento en el teatro, nos fuimos volviendo muy amigos, sí. eh, nos íbamos ahí, vení, vamos a la salida y comemos empanadas allí, vamos y nos vamos a tomarnos un tinto allí, ey. entonces se creó siempre como un, un grupo entre nosotros mismos, que éramos como muy inseparables, siempre íbamos a hacer algo, y no, hagámoslo todos, claro. todos, entonces todo el salón también se pegó a ese cuento, y trabajamos de una manera muy muy chévere y, y muy disciplinada. Muy bien, sí, yo me acuerdo perfectamente de ese día, mi eterno ejercicio de las entrevistas. Eh, Jeringa, cuéntenos, yo lo veo usted muy activo en Facebook y en redes sociales y veo que tiene un nivel de, de apasionamiento por los medios todavía, todavía se le, se le oye mencionar mucho el tema de la locución y como que quedó en muy buen nivel. ¿Usted siente que todo ese conocimiento le ha servido para su trabajo actual como policía? Sí. Pues la verdad sí, me ha, me ha servido en ciertos aspectos eh, la locución en general que, y las las áreas que se han visto en locución, edición de video, edición de audio, el trabajo de la voz y el expresarse uno ante la gente. Eso claro que ha ayudado mucho porque cuando yo llego a un pueblo en Amazonas, en Tolima, en donde sea, voy a llegar a un pueblo y yo no voy a llegar así como buscando hablar feo no con la jerga, sino que voy a intentar eh hablarle a la gente como con más empoderamiento de las cosas. Entonces, claro. pues me, me gusta, me gustado y me ha servido demasiado eso. Claro. Les puedo les puedo hablar sin decir, "Ay, no, que hagan tal tales cosas." Y que no, que entonces sí, pero entonces bueno, que hágale que todo bien. Ya no llegas pues, a gaguear. Ya no gagueo tanto, tanto, ya no soy tanto con la gente. No, sí, todavía uno gaguea, pero ya no soy así como era antes. Uno sí pero... aprende mucho. Claro, y, yo, y te siento también como más adulto, pues, eh, porque en aquellos días, aunque eras muy bacano para usarlo en términos juveniles, pues eras muy canzón eras muy interactivo Total. ahora está, estás como más calmado, ¿no? Sí, no, aparte que vengo de un viaje demasiado largo y llevo más de 24 horas sin, sin dormir, entonces he estado un Sí, me un contaste, cansado, por pero... que te agradecemos doblemente tu, no, hombre, tu venida por aquí, tu visita. Hombre, Jeringa, no, pues... No es pues nada más, te dejamos, no te quitamos más tiempo, te reiteramos la invitación a que vuelvas por acá, a ver si hacemos como un, una reunión de integración con la vieja sí, guardia, ¿no? Sería bacano, sí. sí, se puede hacer. Y nada, ¿qué proyectos tenés ya como para finalizar o qué? Pues para finalizar eh, pienso salir de la policía, eh, empezar a estudiar comunicación social o trabajo social, una de las dos, lo mío es integrarme con, pues, integrarme con la comunidad, Entonces pienso hacer eso a mediano a mediano plazo para, para ya como crecer y no quedarme ahí en el campo de la policía simplemente. Okay. Ah, ok. ¿No piensas, por ejemplo, pensionarte como policía tú? que okay? no, no, no, no, no. No, no la verdad no. Pues es un mundo demasiado distinto al mundo que se vive actualmente. Entonces, pues me gusta más este mundo y no estar allá con, con la vida represoria y, claro. y, y tantos enemigos encima que... Claro, pues hay que tener en cuenta que es un país en guerra. Pues todavía que apenas se está ingresando en, en un concepto que llama el posconflicto pero que todavía nos falta. Y en ese bien, marco ya. te desenvolves vos. O sea, así te ganas la vida y debe ser pues como difícil, sí, ¿no? Sí, toca ser muy neutral. No toca claro. estar de lado de nadie, pero uno siempre busca como solucionar el conflicto de la mejor manera. Claro. Claro, y, y desafortunadamente, hombre, esto lo digo a título personal, los policías y los soldados, nuestros héroes de la patria, llevan mucho el bulto, ...por la normatividad internacional de derechos humanos... ...pues hay muchas, ya demasiadas camisas de fuerzas para nuestros soldados... ...casi que la guerra se convirtió en una cosa injusta... ...pues si no te quiero meter a ti en esta discusión... ...porque no, sé vale, que no te, no te corresponde pues como opinar sobre el tema... ...entonces Jeringa, ¿y cómo es un día en la vida tuya? ...ya, ya pues ahora sí para terminar... ...un día en la vida mía, sí. Jeringa se levanta a las 3 y media de la mañana... Eh, está arreglado a las 4 de la mañana sale a desayunar a las 4 y 10 eh, salgo a formar con mi grupo luego vamos ya a operar en, la, en la, el área que nos toque nos toca a pie, nos toca en camión, nos toca en lancha, nos toca en helicóptero nos toca en cualquier medio masivo de transporte eh, nos desplazamos hacia el lugar donde debemos operar Llegamos, eh, si hay problemas, pues toca estar ahí pues pendiente o simplemente prestar anillos de seguridad uh -huh. a la escuela, a las escuelas de formación, a estaciones de policía. Estar ahí, eh, requisas normales, todo se vacía hasta las 8 o 9 de la noche. Eh, obviamente la, la comida va a ser en el mismo turno de seguridad donde llegamos y paramos y venga, detengámonos a como momentico, comamos... ...y continuemos... ...no había hablado de eso, ¿ustedes cargan un homenaje o qué? Para... Eh, ...se carga la ración de campaña... Ah, ya. ...la bolsita que nos dan... ...con la comida para todo un día... Sí. ...se cargan dos, tres bolsas... ...para uno tener la comida por si... ...por si sucede algo y no puede llegar el transporte... Eh, ...comemos... Eh, ...a las 8 o nueve de la noche... ...pues ya estamos esperando la orden si seguimos... ...o si paramos... ...y nos quedamos en el, en el lugar... ...pues acampamos... y eh, ...prestamos nosotros mismos la seguridad... Y ya esperamos, ya si nos dicen, no, que embarquen todo, que cojan todo, que nos vamos, vayan a tal punto, a tal coordenada, que va a llegar el helicóptero allá. Entonces, empaquen todo, que nos vamos, a la hora que sea, una de la mañana, 2 de la mañana, así. ¿Cuántas Eso veces al día es, se meten la comidita ustedes? No, tres veces, tres gracias veces. a Dios, ha tres pasado golpes. tres veces con el grupo del ejército que también, no, la gente dice que la policía del ejército siempre tienen un conflicto, no, no es así. Somos como hermanitos y siempre estamos ahí juntos apoyándonos en todo. Qué bien. Porque es un estigma que tiene la gente. Sí, ¿no? Que, que, que ustedes viven agarrados. Jalados. Sí, no, no, no es así. Ok, eh, Jeringa, usted viene cada 45 días a Medellín. Cada 45 o 60 días a Medellín. O cada 60 días a Medellín. O sea que ya te esperamos para dentro, como para julio, una cosa así. Sí, prácticamente. Prácticamente, ok. Bueno, Jeringa, muchas gracias por venir acá. Un saludo para ti. Eh, para todos tus compañeros y esto fue todo la voz del egresado, algo más para, para ah, un saludo bien grande a los que están en ese momento estudiando en Compusec Radio eh, los que están estudiando en Compusec en general y que le metan muchas ganas a este cuento de la comunicación a lo del periodismo a lo de la locución que es un, un mundo muy grande un mundo donde podemos expresar demasiadas cosas y podemos hacer feliz a muchas personas a través de nuestra voz un abrazo para todos eh, soy jeringa sánchez y esta es la voz del egresado en compuse radio la voz del egresado Amigo egresado de Compusé, la emisora te invita a ser parte de su comité editorial. El comité editorial es la máxima instancia de la emisora Compusé, Compusé Radio. En sus reuniones quincenales es donde se socializan las propuestas y los contenidos para la parrilla de programas. La dinámica de trabajo en su etapa de pruebas técnicas consiste en cumplir las siguientes tareas. Regular una normatividad para la emisora. Recibir y analizar las propuestas de programas. Diagnosticar la calidad de cabezotes, cortinas, pizadiscos y programación en general. Retroalimentar los contenidos emitidos al aire. Proponer cambios en las estructuras radiales. Te invitamos. Anímalo.